para mantener esta movilización. No hiciste con coraje lucha mi acordeón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 Respondemos todas Lutando en reforma por todas las morras peleando en Sonora, por las comandandas luchando como Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia que gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte, nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida.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 donde Dónde donde está? Su madre está preguntando Nadie La tumba del guerrillero donde donde donde están? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde donde Dónde, dónde estás? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde donde donde3 está? ¿algún día lo el velo se abre un canto uno y a los habrá Me quedo con mi sentimiento de esta ciudad inda en invierno crecen chichorros de diversa ha en la noche de la viva tira. En la vida donde campesino busque, busque el paz. Como dijo el poeta a través de Solentinares. En el cielo, el cielo es el, el sitio donde te encontrarás. Nuestro territorio En cada palmo de mi Nicaragua Ahí vos estás La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. El guerrillero, vos de nuevo en la casa. you'll get Solentina no te quiero decir no.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 Escuchando la otra oreja entre el aroma a naranjas y mandarinas. Manjar de niños en el ocaso de la cena. Abrazo rebelde y fraternal. Fabio de Villa de eh, Bueno, y estamos recibiendo muchos mensajes de niños. ¿Qué pasa? que por... Ahora no. ¿Ahora no? Ahora voy a hacer una cosa. ¿Qué cosa vas a hacer? Los adultos tardan su arte. Claro, los adultos... ¡Qué paciencia!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 En France, c'est eh. la motivés Les gens des partisans mm. mm. C'est seulement la dédication ceux qui ont résisté par le passé mm. mm. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos c'est la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens au Motivés, motivés No mm, soyons motivés Motivés, motivés Luchando por la otra oreja